¿Qué tal Aguiar? Buen día, Pato y Flor de Radio Encuentro, lo saludamos. s、mm, Buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, queríamos que nos cuente sobre este encuentro que mantuvieron el día de ayer con、eh, la ministra de Educación. Bueno, nosotros creemos que la noticia es que、mm, hemos logrado, y esto se debe,、mm, hay que reconocerlo, a la lucha que llevó adelante este sector de trabajadores, las porteras, los porteros de escuelas. A lo largo y ancho de la provincia se logró reabrir la discusión sobre un tema que parecía cerrado por parte del gobierno. Este denominado nuevo manual de misiones y funciones que intenta modificar una norma que rige desde el año 2002. Nosotros también coincidíamos. En que teníamos que avanzar en una reforma normativa porque ya esta había quedado desactualizada y no, no contemplaba las realidades actuales, pero nosotros pretendíamos, como sucedió ayer, que existiera consenso, que los trabajadores tuviéramos participación, que seamos consultados. Bueno, esta me parece que es la novedad. El Ministerio de Educación, a través de quien lo conduce, Mónica Silva, Ayer reiteró que se trata de un anteproyecto, lo pudimos conocer, finalmente se nos expuso en, mediante el sistema de PowerPoint. En, hemos tenido acceso incluso a los valores presupuestarios que demandaría la implementación de este nuevo manual de misiones y funciones. Por supuesto que hemos recetado la información. Nos hemos comprometido a tener confidencialidad en aquello que refiere a montos de dinero, porque esto, si bien había sido visto y parecía que tenía el aval, según ellos, de parte de la gestión de economía que se está yendo, hay que esperar que asuma el nuevo ministro de Hacienda. Para poder、mm, confirmar con la nueva gestión la disponibilidad financiera para llevar adelante esto que hoy es un anteproyecto. Hemos conformado una mesa técnica que se volverá a reunir el próximo 10 de octubre, en donde vamos a presentar todas nuestras contrapropuestas, objeciones que tengamos, mm, y mm, la verdad es que ayer advertimos voluntad、mm, para recién poner en vigencia esto aquel día. Que se logre un consenso pleno, en este caso con la representación de los trabajadores.、Uh -huh. eh, Aguiar, eh, ¿qué posibilidades hay de, de que realmente se llegue un, a un acuerdo ¿no? en un tema que el gobierno tiene avanzado demasiado, me parece ya, en este tema del, del, de los porteros? Sí, nosotros pensamos que si son tenidas en cuenta nuestras consideraciones. Si los aportes que realizamos los trabajadores、eh, en, son considerados por parte del gobierno y el ministerio, bueno, estaremos más cerca de llegar a un consenso. Nosotros no solo ayer nos hemos limitado a esto, sino a plantear、eh, las otras problemáticas que atraviesa este sector, que t i e n e que ver con la falta de personal, que nosotros decimos el gobierno no lo va a remediar ese, a ese faltante personal. Con la aplicación de este nuevo manual de misiones y funciones, que por otro lado será en etapas, por tramos, en distintas localidades, por semestres, sino que nosotros decimos que debe brindarse una respuesta inmediata, por eso es que esa mesa. Que inicia su tarea el día 10, también tendrá como principal misión debatir entre empleador y trabajadores el faltante de personal y en qué escuelas o establecimientos educativos hoy ese faltante produce, es crítico y, y, y por supuesto tiene que ser resuelto con urgencia. Eso、mmm, nos parece también que va a ser un avance. Hemos planteado que cese la discriminación. Y que las porteras y porteros cobren en el cronograma de haberes mensual el primer día conjuntamente con los docentes. No puede ser que teniendo el mismo empleador, los que cobran más sueldos cobren primeros y los que cobran eh, eh, menos, los que tienen menos ingresos cobren últimos en el cronograma. Esto lo puede hacer. Técnicamente es posible porque educación tiene un sistema de liquidación propio y a los 4.500 agentes que conforman el agrupamiento de personal de servicio de apoyo Bien podrían estar liquidándose sus haberes conjuntamente con el sector docente, que son los que primero s cobran. Hemos rechazado nuevamente el, el monto que el gobierno ha otorgado en concepto de indumentaria, también en su forma de pago. Hemos ratificado el pedido de 3.000 pesos en, en un solo pago como única posibilidad. De poder hacer frente al c o s t o que hoy tiene la ropa, la ropa de trabajo. Queremos que el gobierno equipare las asignaciones familiares con lo que paga el Estado Nacional. Hoy la provincia de Río Negro abona 450 pesos de asignación por hijo, mientras que en la nación ya son 1.412 pesos, es decir, casi 1.000 pesos de diferencia. Río Negro cada vez se aleja más. Y le va a hacer, por supuesto, cada vez más difícil poder equiparar el pago de asignaciones familiares. Nos parece que eso tiene que ser un punto a discutir. Y bueno, adelanto por este medio que venimos teniendo algunas conversaciones con mmm, lo, mmm, las conducciones de otros sindicatos que tienen ámbito de actuación en la administración pública, docentes, judiciales. Y no nos debería sorprender que, si logramos una articulación adecuada y ponernos de acuerdo, en los primeros días de la próxima semana estemos anunciando públicamente alguna acción para llevar adelante en conjunto y reclamar un aumento salarial antes que finalice el año. Más allá de lo que sostenga el gobierno, aquí los estatales, los empleados públicos, Hemos perdido entre un 7 y un 11% de poder adquisitivo durante los últimos dos años, y estas medidas que se toman desde el gobierno nacional, como por ejemplo el, el, liberar el mercado de los combustibles, permitir que sin tope se puedan producir alzas en los precios de las nastas y del gasoil, por supuesto que será. Inmediatamente y de manera directa, trasladado ese incremento al costo que tienen otros bienes, productos y servicios que comúnmente consumimos, adquirimos o compramos los trabajadores, los jubilados y los sectores mayoritarios de, de, de, de nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros creemos que esta también va a ser la noticia de la semana que viene. Eh, eh, estamos logrando la conformación de un frente de sindicatos estatales que, que nos permita poner en, en debate esta necesidad.、Uh -huh. Está, eh, otra área donde están negociando ustedes de nuevo y con fuerza es el área de desarrollo social y la Secretaría de Neguilla y Adolescencia. Allí hay autoridades nuevas y también hay un organigrama nuevo ¿no? que ha anunciado el gobierno. Entiendo que las autoridades, el resto de autoridades, a s u m e n el próximo lunes. ¿Qué expectativas hay respecto de, de este diálogo que se, ya se inició y expectativas respecto a las nuevas autoridades? Bueno, mire, con esa pregunta me hace adelantar una comunicación pública que vamos a estar emitiendo en las próximas horas. A ver. Hay preocupación en los trabajadores en esta transición. Se sospecha que se pueden producir despidos de trabajadores, de empleados que bajo el sistema de becas. Hubieran ingresado bajo la gestión del ex ministro、eh, Fabián Gali, l、uh -huh. mmm, no s o l o que se produzcan despidos, sino que、mmm, sean eliminadas áreas completas en este traspaso o en esta creación de、mmm, la nueva secretaría. Por eso es que vamos a pedir, a pedir una reunión urgente, que no se dilate más la convocatoria con Roxana m e n d e z que es la nueva funcionaria. Que va, que va a asumir el, el, el día 2 con el ministro de Desarrollo Social. También queremos saber cuál es el nuevo escenario que se abre y, por supuesto, que,、mmm, los que vamos a plantear o vamos a convocar desde ATE con anterioridad a ese encuentro un plenario provincial de delegados、mmm, de Desarrollo Social o de la, y de la Secretaría、mmm, para、eh, poder definir. ¿De qué manera vamos a concurrir a ese encuentro?、Uh -huh. Ayer hubo una importante convocatoria de trabajadores y trabajadoras de los distintos programas que dependen del desarrollo social,、eh, justamente no para visibilizar todas las problemáticas que, que hay dentro de, ese, de esa área en cuanto a precarización laboral. Usted estuvo participando, ¿no? Sí, yo, nosotros estuvimos presentes. Apenas finalizamos la reunión con, con, con la ministra Silva,、eh, concurrimos a la plaza. A, a la Plaza San Martín,、eh, la verdad es que destacamos la alta concurrencia d e público, la participación de trabajadoras, de trabajadores, también de vecinas y de vecinos de la localidad de Vilma e que se están involucrando con este justo reclamo que llevamos adelante. Recordemos que se trata de un Estado, de un gobierno en este caso, que para atender, para contener las necesidades, De aquellas personas, de aquellas familias en riesgo de vulnerabilidad social, lo hace o lo pretende hacer con trabajadores absolutamente vulnerados en sus derechos. Esto se, esto se denomina una simulación contractual, es decir, tenemos un gobierno que hace a personas, las hace trabajar con las mismas responsabilidades, con una misma franja horaria. Eh, recibiendo instrucciones de un mismo superior jerárquico que los de planta permanente, pero les paga solamente 3.800 pesos por mes, no les reconoce ningún derecho, ni siquiera administradoras de riesgos de trabajo, o sea, la irresponsabilidad en la utilización perversa de este sistema de becas es absoluta. Nosotros decimos, tanto LAN z como Méndez, si no asumen sus funciones con el aval del gobernador, Para iniciar el proceso de regularización de los trabajadores becados, para dar cumplimiento al acta que firmaron con ATE oportunamente en el mes de diciembre del año pasado, bueno, están condenados al fracaso. Nosotros esperamos que,、eh, que, que, que si el gobierno dice que ha cambiado una etapa, que ahora escuchamos a, a la ciudadanía, que aparentemente escuchamos los reclamos de distintos sectores, bueno, a gritos venimos pidiendo. Desde que asumió este gobierno hace ya casi seis años, que se terminen con los trabajadores becados. La ciudadanía también, también juzga cuando va a las urnas. Los compromisos incumplidos, la palabra empeñada que no se cumplió, y este gobierno, el gobernador Alberto Bretine, s puntualmente en reiteradas oportunidades ha sostenido que se iba a poner fin a, esta, a este a a sistema t e s de becas. Bueno, hasta aquí eso no ha pasado. Nosotros mantenemos expectativas que este pueda, pueda, pueda, pueda, esta vez pueda darse cumplimiento.、Uh -huh. Aguiar, por último,、eh, hay un problema allí en Río Colorado. Tengo entendido que. ATE ha declarado el estado de alerta y asamblea permanente, se denuncian pésimas condiciones laborales. ¿Nos podría sintetizar s cuáles son las dificultades que hay allí? Mire, hay que decir que nosotros previamente hemos agotado todas las instancias de reclamo, que el conflicto es fuerte, pero que incluso existió una conciliación obligatoria que venció hace dos días, dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia y que el intendente Gustavo San Román. No mostró en ningún momento voluntad negociadora ni tampoco la decisión de querer impedir que las medidas de fuerza se profundicen. Por eso es que hemos decidido iniciar una retención de servicios de 72 horas hasta mañana viernes、uh -huh. y anunciar a partir del lunes un paro de actividades. De、um, tres días para seguir llevando adelante este reclamo, que es queremos que r e que m o s no solo se mejoren las condiciones editicias deplorables en las que tienen que, bajo las cuales tienen que、um, cumplir sus funciones los trabajadores de la Municipalidad de Río Colorado, sino fundamentalmente que se、um, proceda a regularizar a más de medio centenar de trabajadores que claramente violando lo que establece la Carta Orgánica. El intendente San Román ha contratado sin que exista, como es el caso de los becados, ningún reconocimiento, incluso en este caso poniendo en riesgo el erario público, el patrimonio de la municipalidad, porque si alguno de estos trabajadores llega a tener un accidente laboral, Bueno, evidentemente、eh, va a tener que ser costeado por las arcas municipales, esto es por los recursos de las vecinas, los vecinos de Río Colorado, nos, nos parece una total irresponsabilidad y bueno, es esa la principal demanda que tenemos. Queremos、uh -huh. el pase a la planta permanente de estos, me diría entre 50 y 60 trabajadores, 54 puntualmente y el mejoramiento integral de todas las condiciones de trabajo.